Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos un nuevo episodio del podcast en Astrología es Así de Simple.com. Como ya te habrás dado cuenta, hemos publicado unos anteriores podcasts en los cuales estamos conversando con personas que de alguna u otra forma están relacionadas con la astrología y que nos van a acompañar en los próximos días, en julio y en agosto, con unos enfoques muy particulares de su experiencia en astrología y hoy pues tenemos una invitada muy especial, una de estas personas que nos está acompañando desde México entonces sin más preámbulos pues los te presento y te saludo a Blanca Bustamante Hola Blanca, ¿cómo estás? Oh, hola Jairo, buenos días, gusto en saludarte ¿Cómo y te ha ido? ¿Bien? Bien, bendito sea Dios Ok, perfecto Pues a Blanca, yo tuve la fortuna de conocerla virtualmente hace dos años a raíz del primer congreso virtual que organizamos junto con Norberto. Ya nos acompañó en esa oportunidad. Y desde ese entonces, pues eh, hemos mantenido comunicación virtual en diferentes escenarios, en diferentes eh, aspectos que hemos venido desarrollando, específicamente con el tema de la astrología. Entonces, pues eh, Blanca amablemente también aceptó. Este año la invitación al simposio ya nos va a acompañar, ya más adelante hablaremos un poquito sobre, sobre el tema que vas a desarrollar. Pero como el ánimo es conocer un poquito de Blanca, pues vamos a, a charlar con Blanca un poquito. Tú estás viviendo, es en Cuernavaca, Morelia, me comentaste? Morelos. Morelos. Morelos es el departamento, ¿no? Morelos el es el, el, el estado. El estado, o sea, lo que nosotros llamamos aquí en, en, en Colombia el departamento. Exactamente. Y... ¿Y Cuernavaca es la ciudad? Cuernavaca es la ciudad más cercana a mi casa, yo vivo en un pueblito que se llama Chiconcuac. Chiconcuac. Que, que era una hacienda en donde eh, eh, se, produce, se produce caña. Ah, ok. ¿Y eso es un clima cálido? Es un clima bastante cálido. Ok. ¿Y por qué estás viviendo en... En, en, en zona rural y no urbana, en la Gran Urbe Porque la Gran Urbe ya está terrible Hay demasiado tráfico, hay demasiado estrés eh, Y bueno, eh, mis papás murieron ya hace unos 4 o 5 años los dos Uno después del otro Y entonces decidí irme al campo porque la vida aquí es más tranquila Es más, uh, bueno, soy más feliz aquí en la naturaleza de por sí. Ok, es, un, es como un anhelo que todos tenemos implícitos. Bueno Blanca, astrología, ¿cómo llegaste tú a la astrología? Tengo entendido que eso fue algo bien interesante en tu vida a raíz de un viaje, ¿no? Bueno, yo estuve viviendo, estuve casada con un alemán y teníamos un, un club de yates y una un hotelito en Grecia, en la isla de Samos. Y ahí llegó una astróloga y me hizo mi carta astral, me llamó mucho la atención y ella misma me dijo que yo podría eh, ser buena como astróloga porque, bueno, en mi carta natal aparece Urano junto con el nodo natal en la casa 10, en el signo de Géminis, que es un signo, como sabemos, muy curiosito y también tengo mi luna en Géminis, entonces este me empezó a mandar... información y yo empecé a leer y a leer y a leer, siempre me ha encantado la lectura y así fue como realmente empezó, como, como me dijo cosas de mi vida que realmente no sabía más que yo <risa> sí. entonces este pues la curiosidad fue la que me llevó a la astrología realmente y ahí empecé, ella me empezó a invitar a unos simposiums a, a unos... A, En, en Suiza, con un maestro que se llama Doberainers, Él es, ella es mi maestra, es Choja Schepsle, ella es suiza, o vive en Suiza, y ahí se celebraron los, los uh, seminarios primeros a los que yo asistí, y lo que me llamó la atención de este maestro es que utilizaba la astrología y la uh, homeopatía en su... en su práctica. Y bueno, mi ascendente Virgo también le gustó eso de la medicina, o de la medicina natural, y eso fue lo que me jaló realmente. a la Ahí fue mi incursión. Luego me regresé a México. Y ¿Cuánto duraste en Suiza? Yo duré, en, en la isla de Samos, duré aproximadamente 14 años. wow Y a los, a los simposios nada más iba y venía. O sea, yo tenía que trabajar. O sea, era algo así como fuera de mi chamba. Mi chamba era el turismo. Ajá. Realmente. Eh, eh, yo administraba el hotelito y compraba víveres y hacía todo lo que era administrativo, el public relations, y mi esposo hacía la parte deportiva. Entonces hacíamos una buena mancuerna en el trabajo. Pero bueno, luego él era un aventurero y se quería ir a belear y vender todo, y yo dije, no, yo soy de tierra. <risa> <risa> y bueno, nos separamos, yo me regresé a mi patria, y ahí traté de seguir estudiando en la gran fraternidad, y bueno, comprando libros en todos los idiomas, ha habidos y saber, y leí, leí, leí, y así es como llegué a la astrología. ¿Tú hablas qué idiomas, eh? Hablo eh, inglés, alemán, griego y español. ¡Guau! Wow, bueno, es mi lengua natal. <risas> griego y alemán, ¡qué rico! Sí. En, en Alemania se, hay muy buena bibliografía de astrología, ¿no es cierto? De los... Sí, sí, sí, hay muy buenos astrólogos. De hecho, Dobreiner es, es, es alemán. Ok, ¿y tu maestra aún vive, tengo entendido? ¿Mi maestro qué? ¿Tu maestra aún vive? Sí, ella, ella vive en Suiza todavía. Ok, perfecto. Bueno, y, y entonces, y, y, y, ¿y dedicada a la astrología 100% eh, desde cuándo estás? Pues bueno, mira, yo esto fue en lo que te estoy contando de cuando la conocí yo a ella, fue en 1984. Y ahí fue cuando yo empecé realmente a leer, a leer, a leer, a estudiar, estudiar, estudiar, y más o menos en los años noventas, que yo ya sabía un poco de astrología más, <risa> fue cuando empecé a dar cursos, clases, hacer cartas astrales y a realmente dedicarme de lleno a la astrología. O sea que ya de esto ya son 20 años. okay 20 años. ¿Y tú combinas la astrología con otra disciplina de, o técnica de autoconocimiento? ¿O es tu fuerte...? Bueno, no. mi fuerte es la astrología. Sí, está ta, eh, también he incursionado en el tarot, en el hermetismo, eh, en la cábala, ya sabes, todas las ciencias ocultas que se relacionan entre sí, eh, pero mi fuerte real es la astrología. Ok, bueno, y tu, tu área de especialización es la mundana, ¿no? ¿Es como, como lo que te bueno, gusta o es una de, la, de las que manejas fuertes? Es una de las que manejo fuertes. Me gusta astrología médica y también soy fuerte ahí. Eh, pero mundana me gusta porque puedo relacionarlo con la historia, que es algo que también me gusta. Eh, con la historia de los países, con la historia del mundo. Entonces, cuando tú haces mundana, tú tienes que investigar un poco eh, lo que sucedió en el pasado para ver el presente y el futuro. Y entonces tienes que ver qué pasó en, por ejemplo, cuando estamos usando eh, configuraciones universales como son una conjunción eh, Plutón Urano que es eh, que ahorita ya eh, eh, va a haber una cuadratura, se están acercando entre sí. Pues tienes que paso tienes que ver qué pasó cuando la conjunción se dio. Y esto fue, pues, alrededor de los años entre el 65 y el 68. Y entonces ves qué sucedió en esa época de la historia. En tu país, en otros países del mundo, hay países que son más activados que otros con esa configuración. Por ejemplo, México y toda América Latina eh, eh, tiene muchos países de América Latina, eh, por su independencia, tienen una cuadratura urano-plutón. Entonces, estos países, eh, al... a ver otra vez una cuadratura, pueden volverse a activar. Y eso es como, como cuando se llama una carta del país que está activada o que va a tener sucesos importantes, cambios importantes. Ahora, los planetas mayores que son con los que hacemos mundana hablan del colectivo. Urano y Plutón son planetas colectivos. Entonces el colectivo es el que hace... Estos cambios importantes a nivel mundial. Ok. Bueno, aquí me surge una inquietud. Eh, ¿Qué tan efectiva es mundana? Porque es que normalmente, yo, yo no conozco, te soy sincero, yo la verdad no conozco, no, no como siempre les digo, hablo desde la ignorancia muchas veces. Eh, normalmente, cuando uno hace el término carta astral, es muy puntual al individuo. O sea, hay, hay bastante referencia. en la fecha, el lugar y el momento en el que nació una persona. Hoy en día, pues es muy fácil identificar un, esa circunstancia, una clínica, un hospital, un momento, un individuo. Pero, pero un colectivo, una, un país. Eh, pues lo poco que yo he leído, pues existen, por ejemplo, de, de una misma nación existen muchas versiones del nacimiento de esa. de esa carta, algunos dicen que es el momento de la independencia, otros que es la constitución de eh, de la constitución como tal de, del documento entonces eh, a mí me cuesta un poco hacer ese proceso de análisis de identificar el momento de un colectivo y eso de pronto lleva, por ejemplo, no, no a un país que es una entidad macro eh, por ejemplo comparando, no sé, tamaños, Estados Unidos en extensión geográfica es algo muy grande, con Belice, Panamá, Honduras, de pronto países que, que en su extensión geográfica son muchos más, más pequeños, pero representan un, un colectivo también, entonces identificar ese lugar normalmente se asocia a la ciudad capital ¿no es cierto? Y, y el momento y la fecha, pues, ¿tú qué nos puedes hablar de eso? Bueno, mira, eh, por ejemplo eh, México México tiene diferentes cartas y eh, todas eh, Son como la secuencia una de la otra, ¿no? Por ejemplo, yo la que uso es cuando ya realmente eh, México eh, se hace independiente de España. Y esas son las cartas que realmen, en las que realmente casi toda América Latina eh, se hace independiente. Eso tiene que... Todo, todo, toda América Latina independiente... Eh, se asocia al ciclo de Urano conjunción Neptuno eh, cuadratura Plutón son configuraciones universales muy grandes y eh, España también se asocia España que es uno de los países que nos que nos eh, este, eh, conquista eh, es eh, eh, también está asociada a la configuración Urano-Neptuno, a la conjunción Urano-Neptuno, y entonces ves que cada ciclo que hay un Urano-Neptuno-conjunción, porque es una secuencia de ciclos, hay un astrólogo español que se llama De Pablos, que escribe sobre los ciclos de Urano-Neptuno y los asocia a Arabia, por ejemplo, a Grecia, que ahorita está teniendo una gran crisis, a... Um, Eh, México y a la mayoría de, la, de, de los países latinoamericanos y el ciclo Saturno-Plutón se asocia mucho a Israel por ejemplo como país entonces nosotros lo que hacemos es investigar todas las, todas las posibles cartas de México desde la entrada del ejército trigarante a la ciudad de México, la firma de la, de la independencia la constitución Eh, cuando ha habido eventos importantes en el país, en el pasado, y checamos si de acuerdo a la historia y a los eventos importantes del país, esas configuraciones fueron activas en ese tiempo. Y es como se puede corroborar si efectivamente los tránsitos, como en la carta de un ser humano, uh -huh. activan la carta de un país entero. Y si sí la activan, ¿eh? Ok. ¿Y tu experiencia ¿si sí has podido verificar y comprobar eso con diferentes países, eh, ev eventos y países? Sí, sobre todo con México, porque bueno, pues es con el que más, <ríe> con el que más trabajo, ¿no? Sí. Pero eh, también lo vemos en otros países. Por ejemplo, la crisis ahorita que hay en, en en en toda África. Si sacas las cartas de los países africanos e incluso de sus gobernantes vas a ver que esos países están encendidos y por eso hay eh, eh, la entrada de Urano a Aries que realmente simboliza algo nuevo y, y simboliza las independencias. Urano se asocia a la independencia y se asocia a los movimientos políticos y sociales de las, o sea, la sociedad eh, se levanta en Aries la sociedad grita la sociedad está enojada. <risa> Ok. Bueno, pero pero a nivel mundial también estamos viviendo una una situación una situación interesante. Ahorita hay muchos escenarios, ¿no? Sí. Yo yo desde eh, los años 2010 que escribí uno de mis primeros artículos que pueden entrar a mi página y ahí lo podrán leer. Eh, se llama Configuraciones universales eh, del 2010 al 2012. Eh, ya se veía venir una crisis y esa crisis yo la predije desde años antes y dije que iba a haber una crisis económica con Estados Unidos porque la Carta de Estados Unidos está activada y está activada desde hace como cuatro años. Entonces se, se veía que la economía de los Estados Unidos iba a, a tener su punto frágil. Y eh, pues ella, eh, la economía de Estados Unidos, eh, arrastra de alguna manera por la globalización a, a muchos países de, del mundo, inclusive a nosotros, ¿no? A ¿no? América Latina. O a los que tenemos, por ejemplo, México, que depende mucho de del contacto con los Estados Unidos, bueno, por la, por la importación y la exportación, pues es obvio que si el, el dólar se cae, Nosotros también nos volvemos más pobres. Ok, ok. ¿Qué hay que hacer <ríe> en estos momentos? Pues, o sea, ¿Qué podemos hacer como pues, individuos? ¿Qué, mira, qué? lo único que podemos hacer como individuos, y yo lo dije desde ese entonces, que fue por ahí del 2008, era no tener deudas y prepararnos para esa crisis. O sea, la gente que se estaba endeudando... Eh, que tenía, por ejemplo, préstamos bancarios, hipotecarios, eh, pues era la que iba a sufrir más que el que eh, sabía administrar muy bien su dinero. Eso es obvio, ¿no? Eh, ahora, la crisis no es nada más en lo, en lo económico. Yo siento que eh, los ciclos de... Eh, hay un ciclo también, que es el de Saturno-Júpiter, Eh, que tiene un ciclo en los signos de tierra de aproximadamente 240 años. Y este ciclo se termina en el 2020 y entramos a signos de aire. Quiere decir que eh, eh, time is money and money and property, o sea, el dinero, la propiedad, eh, las finanzas, eran importantes durante este ciclo. Pero ahora... La primera eh, configuración se va a dar en Acuario y esto y luego va a pasar a, a, a todos los signos de aire que son géminis Libra por 240 años. Quién va a ser el dueño de eh, el mundo? Pues el que tenga el conocimiento y el y la sociedad unida sobre todo. Por qué? Porque si esto se está dando en Acuario, el mensaje para el mundo es que tenemos que ayudarnos los unos a nosotros. y formar una sociedad realmente sana. Lo que le estamos haciendo al mundo, y lo que estamos viendo en el mundo, tanto terremoto, tanta agua, tanto el cambio climático, se debe a mucho de lo que el hombre ha hecho con la Tierra. Entonces estamos teniendo las consecuencias, pues en el te dicen... que hay una ley acción-reacción y que, bueno, si la Tierra está así, es porque nosotros hemos creado de alguna manera eso. Ahora, yo también sé que si nosotros actuamos desde el corazón y realmente eh, hacemos meditaciones grupales y, y realmente eh, cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, pues no tirar tanta basura, no producir tanta... Tanto, tanto plástico Que eh, ensucia la naturaleza Estamos ya ahogados en todo esto eh, Pues cada cada uno Dentro de su ámbito Dentro de su familia Dentro de eh, lo que puede ser Activo, hace algo pues, Entonces sanaremos a la tierra Y si no, bueno, pues nos podemos Autodestruir como en, en Muchas veces en el pasado Se ha autodestruido el universo La tierra, cuando menos Sí Okay, interesante, interesante. Bueno, Blanca, eh, tú actualmente estás haciendo consulta y clases, ¿no es cierto? También estás dedicada estoy a... Estoy dando, estoy dando, sí. Bueno, hago cartas astrales, revoluciones solares, tránsitos, progresiones, relocaciones, cartas de pareja, cartas de niños, para okay. cómo educarlos. Ahí toca y, doy un... clases, doy y clases. ¿Y clases. clases también... Eh, los lunes para principiantes y doy eh, clases también de astrología mundana para avanzados. En tu, en, en, en mi, en mi sala virtual. Ah, okay, en sala virtual eso te iba a decir, chévere. Oye, te iba, te iba a hacer ya pues eh, una preguntita ya que lo tocaste el tema. Tu ponencia va a ser sobre astrocartografía y astrocartografía. Okay, y, y mundana vamos a tocar algo también un poquito. Eh, bueno, la astrocartografía eh, es una, es, tú pues, eh, hay programas de software. Esto no se puede hacer más que con la tecnología actual. Eh, antes, pues, hacer una carta astrocartográfica, bueno, incluso hacer un mapa natal era dificilísimo, ¿no? Okay. Ahora, con todos los programas de software, eh, tenemos que, si nosotros hacemos la carta de un individuo y le damos eh, clic en astrocartografía, nos va a, a, a dar un mapa mundial eh, con unas líneas de diferentes colores. Yo uso el programa eh, Astrolog porque este eh, para mí es más fácil identificar las líneas porque eh, eh, las que ascienden en los ángulos de la carta, que son... Ascendente, descendente, bajo cielo y medio cielo Que son los puntos claves para hacer astrocartografía eh, eh, Las que ascienden están en rojo, las que descienden están en verde Las que están en el medio cielo están en gris Y las que están en el bajo cielo en un color azul Entonces, bueno, tú puedes cambiarles los colores también si quieres al programita, ¿no? Eh, pero en mi caso yo uso esos colores. Eh, cuando tú ves las líneas sobre el mapa, puedes ver los lugares del mundo que te son afines eh, para determinadas cosas. Por ejemplo, yo en ese entonces que me fui a Grecia, bueno, yo ni siquiera sabía astrología. Yo sabía, o sea, sabía que me gustaba la aventura, que me gustaba viajar y tan, tan. Eh, cuando ya supe más astrología me di cuenta de por qué había estado yo ahí y para qué había estado yo ahí. Entonces hice mi carta astrocartográfica y me di cuenta que al ir a vivir a esa isla, ponía, al relocar mi carta, ponía a Júpiter sobre el medio cielo de, este, de ese lugar. O sea, mi Júpiter en el medio cielo está sobre... La isla de Samos, justamente. Y yo tengo a Júpiter en Libra, en la casa dos, que es la de las finanzas, y Libra, bueno, pues es la pareja. Me caso con un alemán extranjero. Al mover mi carta, a, a, al relocar mi carta a Grecia, eh, pongo el ascendente en Sagitario y a Júpiter en la casa diez. se cae de la mata que me iba a ir bien ahí <risa> en ese lugar ¿no? porque ¿Por la casa 2 se activa, pero también se activa todo lo que simboliza a Júpiter que es viajar el conocimiento, el turismo el aprendizaje ya después me di cuenta que bueno que pues que mi, mi huevo alemán solo había sido una un, un elemento que me llevó ahí Ok, okay. Um, okay, eso, eso, eh, pues creo que lo tengo claro, de, de re, re, relocalizaciones y astrocartografía tampoco es que conozca mucho. Um, entonces lo que tengo más entendido es eso, que uno puede ubicar ciertas zonas del globo terráqueo en el cual tú tienes un, un mejor desempeño, por así decirlo, en algunas áreas de tu, de tu esquema. En el caso tuyo fue tu casa 2, Eh, la cual se fue proyectada a través de una actividad de casa 10 Es lo que entendí Exactamente exactamente. Okay. O sea, okay. mi casa 2 Que es eh, eh, eh, Obtener también el conocimiento ¿sí? O sea, mis valores No solamente mis valores financieros Mis otros valores claro. Que son otros otro tipo de valores Que para mí, yo valoro mucho el conocimiento eh, Se manifestaron a nivel profesional Claro. Y eso no solamente me dio dinero, sino también me dio conocimiento. Ok. Blanca, una preguntita. Eh, ahorita, por ejemplo, surgirá la pregunta en quien nos escucha. Bueno, yo quiero ver mi, mi, mi carta relocalizada y ver cuáles zonas del globo terráqueo pues, son más favorables o no para mí. Eso en la práctica, eh, no todo el mundo tendrá de pronto esa facilidad de su acceso de desplazarse, A, algún, a alguna ciudad ya sea por razones económicas eh, familiares bueno no sé un, una vida que ya está establecida un, un un acceso por ejemplo nuestros países latinos están muy limitados a las visas bueno puede haber muchas circunstancias que no faciliten ese proceso en todas las personas eh ¿hay tú que o, o que se puede hacer? Ahí? mira mira realmente no todo el mundo va a viajar o a moverse a otro país, y no a todo el mundo le va a ir bien en otro país. Eh, en la astrología, si tú tienes aspectos que favorecen el viaje, por ejemplo, aspectos, eh, ¿cómo sería qué, ¿qué sería un aspecto que va a favorecer el viaje? Eh, o, o que ya esté dicho en tu destino prácticamente que tú eres una persona que puede vivir, viajar a otros países. Primero, Eh, los signos mutables en el ascendente son los que se mueven. Eh, sobre todo, Sagitario en el ascendente, eh, o, o Sagitario en la cúspide de la casa cuarta, o Júpiter ascendiendo en la carta, o Urano ascendiendo en la carta, que también es un, un, un factor de viaje. Eh, trinos entre el Sol y Júpiter, entre Júpiter y Urano, Eh, aspectos importantes, por ejemplo, una luna en casa nueve o, o el sol en la casa nueve o el regente del ascendente en la casa novena. O sea, en tu carta debe de estar dicho que dentro de tu destino eh, viajar es importante. Hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Ahora, el cuándo lo vas a hacer tiene que ver con... El momento adecuado, y esto se da a través de los tránsitos, no, no viajas nada más cuando quieres. Viajas cuando, eh, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo a Júpiter en trino con Urano. Bueno, mi primer viaje a Europa se da con un retorno de Júpiter a Júpiter natal. o con un eh, luego en la, en la segunda oportunidad era Urano activando mi trino Júpiter Urano y en fin así han sido todos mis viajes la época de más eh, viajes también puede tener que ver eh, si usas el método pro luna por ejemplo cuando viajamos más pues viajamos más cuando por pro luna estamos eh, eh, en la casa novena o Cuando Júpiter cruza esa casa, o cuando por progresiones también tenemos activada la casa nueve. Hay gente que viaja por estudios profesionales, que es la novena, hay gente que viaja por placer y va y viene, hay gente que viaja por por negocios, y hay gente que, que, que, que no nada más viaja. Mírate, hay algo interesante en las tocartografía. Yo, por ejemplo... Eh, eh, hay veces que no necesitas viajar. Yo tengo un montón de clientes ah, eh, eh, que, provienen, yo, pues. que provienen que son extranjeros. Mis mejores amigos son extranjeros y mis mejores clientes son extranjeros. Okay. ¿Y sabes de dónde provienen? De, de Argentina. Ah, ok, Argentina. En Argentina, en la zona aproximadamente de Río Negro, Eh, asciende mi Júpiter. Y no okay. solamente tengo ahí muchos clientes, sino también alumnos y aparte tuve un novio durante 20 años después de que cien, <risa> que proviene de esa región, pues. <risa> okay. A, a, eso, a eso yo te, a eso quería llegar yo. O sea, la astrocartografía inicialmente pareciera que, que el uso práctico es el de desplazarnos a, ¿sí? Movernos de nuestro nuestro ejercicio. Exactamente. Pero aquí acabas de nombrar otra otra aplicación bien interesante que sí podría calar ya un mayor grupo de personas y es identificar eh, personas de ciertos lugares con las cuales podemos eh, tener muy buenas relaciones, ya sea a nivel de, en tu caso, casa 6, casa 5 o Ajá. también casa 10. ¿no? Eso también lo podemos hacer, podemos identificar aquellos lugares eh, con los cuales los nativos o los residentes de esos lugares podemos tener unas mejores relaciones. Claro, claro, sí, lo puedes utilizar. Ahora, el planeta te va a decir qué tipo de relación. O okay. sea, si, si el que asciende, por ejemplo, es Mercurio, o el que desciende sobre un lugar, o el que está en, en el medio cielo, en ese lugar, eh, quiere decir que ahí tú puedes tener tratos comerciales, o ir a estudiar, o comunicarte, o dar clases, o, o hacer negocios en, en vender, por ejemplo. Super. porque Mercurio es un planeta que vende, ¿no? Eh, si tienes a Júpiter, puedes enseñar a gente de ahí, o puedes hacer también importación-exportación, negocios de importación-exportación. E y Si tienes al Sol, van a ser personas muy importantes para ti. Y si a, lo que andas buscando, por ejemplo, es una pareja, pues tienes que mover tus planetas a la casa 7. Por ejemplo... ¿Para qué? Pues para encontrar un galán, ¿no? <risa> <risa> ok, súper, súper. Muy chévere. Bueno, Blanca, muy chévere. Te hicimos acá en Colombia. Ustedes dicen es muy padre, ¿no? Padrísimos. Ajá. <risa> bueno, esperemos que, que les guste la conferencia. Este, Esto último yo no lo mencioné en la conferencia, pero lo podemos todavía poner, si quieres. Sí, podemos lo... desarrollar. Bueno, de hecho, pues eh, la idea A es... La a la hora de las preguntas se va a dar sí la, las conferencias y las ponencias pues en lo posible pues nos darán una información pero pero desarrollar la cabalidad pues por cuestión de tiempo es es complicado de todos modos pues eh, hoy en día con lo virtual tú misma lo has dicho eh, hay muchas posibilidades de poder transmitir esa información ese conocimiento ¿no? ya ya sea en, en curso o en algo ya más especializado eso lo iremos viendo con con calma media que pues vayamos desarrollando Eh, Blanca, ahorita me, me, me llamó mucho la atención cuando tú nombraste destino. es la palabrita como que no interesante te gusta. en astrología. No, sí me gusta, pero, pero pone bastante a reflexionar. Y eso es lo que yo normalmente le pregunto a, a casi todas las personas que comparten en este espacio. ¿Qué tanto es destino? ¿Qué tanto es libre albedrío? ¿Tú qué visión tienes de esto? Mira, yo pienso que eh, mucho en la vida... Ajá, uh -huh. o sea, no se puede dar más que lo que en la carta se da. O sea, si yo tengo un trino de Júpiter a Urano y lo uso, pues es obvio que lo puedo aprovechar. Para eso, claro, necesito saber astrología o tener un asesor astrológico que me lo diga, ¿no? Eh, ¿Y cuándo es el momento adecuado para hacerlo? Porque hay gente que dice, bueno... Pero es que si yo tengo, por ejemplo, un Júpiter Venus en la quinta, este, pues se cae de la mata que tengo que, que, que, que ganar algo en la lotería y algo así, ¿no? Sí, pero es a través de los tránsitos. El cuándo es el que, el libre albedrío para mí es saber aprovechar la oportunidad en el momento adecuado. Cuándo debo viajar, cuándo no debo viajar, cuándo debo Eh, eh, empezar a utilizar, por ejemplo, un planeta Y esto generalmente se da a través de los tránsitos y progresiones Las progresiones y los tránsitos son muy importantes en el timing O sea, en el, en el tiempo Porque son los que nos van eh, llevando a diferentes experiencias eh, eh, Así como, por ejemplo, una persona en su salud tiene que tener cuidado con ciertas partes del cuerpo eh, y tiene que cuidarlas si no quiere llegar a enfermar. Ese es el libre albedrío que tenemos. O sea, nosotros tenemos tendencias en la vida y esas tendencias o, los aprovechas, o las aprovechas o no las aprovechas. Eso es para mí el libre albedrío. Okay. Saber pero, pero aprovechar referencia... las oportunidades. Pero no okay. puede haber lo que no existe en una carta. Ok, eso hace referencias al, al aspecto positivo y al negativo, la cuadratura, la oposición. La cuadratura y la oposición también la puedes aprovechar como reto, eh, sin embargo, te va a costar más trabajo hacerlo. O sea, cuando tú tienes una cuadratura de Urano-Júpiter, pues mira, todos los astronautas tienen Urano-Júpiter, unos opuestos, otros en comunción y otros cuadrados. Ah, y, sí. ¿sí? Y todos viajaron... y todos se fueron al espacio a unos les tocó a lo mejor más fácil llegarlo a hacer y a otros pues para otros fue más, más difícil lograrlo porque la cuadratura es un reto y la oposición depende de circunstancias ajenas a ti, a veces son otros o las circunstancias externas las que no te permiten hacer eso que tú quieres hacer ¿si ¿Sí me entiendes? Okay, ¿O es entonces... entendible? <risa> no, sí, es interesante, interesante. Esa... Yo, también, yo también tengo mis cuadraturas ¿eh? Y he tenido que trabajar mucho sobre ellas. Ok, okay perfecto. Bueno, otro temita que tú manejas y eh, hace referencia a, la, a lo maya, ¿no? A la astrología maya. Eh... Bueno, de la astrología maya yo sé eh, realmente eh, poco. Me llamó la atención por lo de ahora del 2000 12, que el calendario maya y me metía a, a, a, al, al tema un rato y sobre eso versaba eh, si no mal recuerdo mi, mi ponencia en el, en el congreso pasado de eh, eh, de Colombia eh, cuando fue con Norberto Eh, en esa en esa ponencia yo lo que hice fue eh, entrelazar eh, la astrología eh, a nivel astro a nivel configuraciones que vienen eh, para nosotros los astrólogos y tratar de ver eh, cómo esto checa con la astrología maya y con los ciclos eh, la realidad es que es, es cierto que se está terminando un ciclo Yo no creo en eso de que el mundo se va a acabar, ¿no? Yo soy de las optimistas que dice que el mundo no se va a acabar, pero sí tiene que cambiar y que eh, cada uno de nosotros tiene que empezar a cambiar por sí mismo si queremos eh, tener un mundo mejor y más equilibrado. Eh, los mayas lo que dicen es que en el 2012 se termina el eh, ciclo el 21 de diciembre. Y bueno, ahí, eh, eh, ellos eh, se basaban mucho en los eclipses de Venus. En el 2004 hubo ya eh, el primer eclipse de Venus y en el 2012 hay otro eclipse de Venus por ahí del mes de junio, si no me equivoco. Eh, y hay eh, están todos los eclipses también eh, prácticamente en el año en el eje Géminis Sagitario. Los nodos lunares a nosotros en Occidente, nos están indicando que tenemos que abrir la conciencia, o sea, el conocimiento superior, eh, la fe, el creer en, eh, pues en el Dios que creas, en la religión que creas, o simplemente en, en, en el universo, que, el unive que formamos parte del universo, que somos parte de él, y que tenemos que... Eh, ser seres humanos mejores A través del despertar de la conciencia Eso es lo que yo creo Que simboliza este eh, eh, fin de ciclo Por otro lado también sabemos que nosotros Estamos por entrar a la era de Acuario Que también se dice que la era de Acuario eh, Es un cambio O sea, si bien la era de Pisces eh, Empieza más o menos con el nacimiento de de eh, Jesús y de la religión, la era de acuario se llamaría la era dorada, la era del de, eh, hombre realmente, del aguador, eh, del ser humano eh, que sí eh, sabe vivir en una sociedad eh, colectiva. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Eh, claro que sí se van a dar a lo mejor muchas cosas, eh, nosotros hemos eh, creado el cambio climático, sabemos ya, y también eh, hay ahora últimamente por ahí, alguien dice que está entrando un cometa, o que ya entró al sistema solar, o sea, hay unos catastrofistas y hay otros como yo que somos un poco, un poco más optimistas, pero bueno, pues mira, Yo a mi edad, ¿sabes qué? A mí si ya me toca, pues ya me tocó. <risa> yo estoy preparada para, para fluir con lo que venga. <risa> ok, super, Una interesante reflexión y muy valiosa para tener presente. Bueno Blanca, pues yo creo que hemos ahondado eh, bastante, ha sido muy superficial, pero también muy muy global y muy contextualizante lo que podemos desarrollar contigo. Eh, ese temita de re re relocalizaciones creo que a más de uno le genera intriga, curiosidad y, y deseo de conocerlo más Entonces pues agradecerte que nos hayas acompañado hoy Estoy viendo que está haciendo un muy bonito clima por allá, un día soleado <risa> Pues anoche llovió, pero qué bueno que llovió porque no había llovido Habíamos tenido un año muy seco que ya se veía venir Porque el cero de Aries estuvo lleno de planetas de fuego <risa> Para México. y predecía, pues para México y para el mundo en general, predecía para la zona en que tenemos primavera, okay. predecía un año súper caliente, sobre todo para los que estamos cerca del Ecuador, okay. entonces, pero ahora ya llegaron las lluvias y ahora van a venir las lluvias, yo creo, en, con tormentitas como sol urano <risa> va a haber mucha tormenta, seguramente. Okay. Acá en Colombia tuvimos una época dura de lluvias. Eh... sí. Desde el año pasado y este año también fue ya una época bastante, bastante dura de lluvias. Acá, pues, es una zona tropical, pero bastante húmeda. Ya estamos entrando, parece ser, en, en una etapa seca. Pero también viene el contraste, ¿no? Ya hay algunas predicciones a nivel climático que van a ser también unos años duros, perdón, unos meses duros de, de sequía. De, de verano, uh -huh. sí. sí eso es... Así es. Así se vio aquí también. En el norte no hay. O sea, se están muriendo los animales porque no, no, no cayó agua. Entonces no hay pastizales. este Primero un calorón, no, no, no, no y ahorita ya vienen las tormentas. Y a ver si no nos esperemos, que no. Yo estoy medite y medite para que no nos inundemos porque está el clima así como... Ya ves, eh, eh, ayer oí que en Brasil estaba nevando. Ah, okay eso sí no... no, no. ¿No lo no, viste? No, no he revisado. Acá, ¿En Brasil? Salió, acá salió en las noticias que ayer en Brasil estaba nevando. Okay, ahorita chequeamos por, por internet <risas> a ver qué encontramos. Bueno Blanca, un abracito, pues muchas gracias que has aceptado esta invitación, muy rico de tu, tu experiencia, tu, tu enfoque, tu visión, como siempre aprendemos de, de, de cada una de las personas que nos acompañan. Entonces yo me despido primero y como es costumbre Blanca te dejo para que ...al final hagas una, una pequeña reflexión... ...que nos quieras compartir... ...entonces muchas gracias a ti que nos estás escuchando... ...en el podcast en Astrologías Así de simple. ...y desearte un feliz día... ...y te dejo con Blanca, un abracito Blanca... ...muchas gracias... ...gracias... ...bueno, mi, mi reflexión... Para, ...para Jairo sería... darle las gracias... Eh, ...participar en un evento tan lindo... ...con él... Eh, en, la, en, ...en este congreso... Eh, que ahora es, eh, son virtuales nos da la oportunidad de no tener que movernos, desplazarnos tanto a otros lugares pero poder compartir nuestras ideas desde nuestro lugar de origen claro es más bonito viajar pero conocer otros lugares del mundo, pero bueno ahora todavía no me toca visitar Colombia, me encantaría gracias y buenas noches